médico, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué, ¿Qué tal? Estás? Pato, ¿cómo andás? Bien, bien, ahí andamos. ¿Vos? Muy bien, muy bien, con algunas eh, novedades, en este caso del de barrio Seferino, porque desde hace ya varios años, podemos decir, eh, existen allí problemas con eh, las eh, las cloacas y ah, el agua. Sí, Esto sí. es un problema histórico. Uf. De el barrio Seferino, las 1016 viviendas concretamente eh, y mm, en los últimos días hubieron algunas reuniones de vecinas y de vecinos con la intención de eh, poder organizarse y ver de qué manera se inicia eh, un principio de, de solución para este problema el que primero se ha encarado tiene que ver con la reparación del tanque de agua, Ajá. este tanque que cuando uno pasa por ahí ve que siempre está perdiendo agua, sí. curiosamente, y desde hace ya mucho tiempo. Eh, una reunión que se realizó en la Junta Vecinal del de barrio Seferino y en donde se acordó además la necesidad de comprometer a las autoridades de Agua Río Negrinas a que, bueno, se, precisamente se comprometan a concluir ...allí una serie de tareas que los vecinos en, y las vecinas entienden que son muy urgentes. Por este tema estamos en comunicación con Cristian Randazzo... ...que es el presidente de la Junta Vecinal del de Barrio Seferino... ...para que nos cuente y nos dé detalles de cómo surgió esta reunión... ...y bueno qué es lo que se ha definido. Cristian, Pato Lobos, Américo Caño Bluff, te saludamos desde Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, eh, Cristian, cuando así, ¿no? Han tenido hace algunos días un, una reunión entre vecinas y vecinos por la situación del de agua y de las cloacas allí en el barrio. Sí, la verdad es que bueno, es un mecanismo que venimos implementando desde el día 1 que asumimos desde hace ya siete meses, que las decisiones importantes del barrio eh, y haciéndoles entender a los vecinos también de que es necesario que estemos juntos. Uh -huh. eh, y la Junta Vecinal de manera individual y cada vecino va a poder solucionarlo si no, no logramos... Eh, juntarnos y, y buscarle juntos una solución. La verdad que en esta última reunión que fue, fue pasado una asamblea barrial con casi 100 participantes, cosa que también es raro porque habitualmente en las juntas vecinales no debe pasar hecho de que el vecino se acerque y participe y la verdad que por suerte a lo largo de este tiempo hemos logrado que el vecino se involucren en los problemas que los afectan a ellos también. Eh, la asamblea se llevó en el marco de, de, de varias reuniones que veníamos manteniendo, de varias solicitudes que hemos hecho, lo hicimos eh, al propio gobernador, lo hicimos una exposición también en la audiencia pública por el Plan Castelo, eh, infinidad de solicitudes a Aguas Renegri, al DPA, Medio Ambiente, un montón de instituciones públicas que, que, que tendrían que, que abordar esta problemática. Y cansado ya de, de, de no encontrarle solución, agregándole de que Aguas Remedinas ya no ingresaba a los barrios Fonave y que estaba eh, agravándose cada vez más el problema, eh, en una última reunión ya directamente los vecinos estaban solicitando tomar algún tipo de medida de fuerza, uh -huh. eh, abandonar el mecanismo de diálogo que nos veníamos manteniendo durante siete meses porque no le encontrábamos la solución y por suerte la solución se encontró a través de, el propio jueves, una llamada de directivos de aguas renegrinas, nos hicieron una propuesta de trabajo. Nosotros no solo lo aceptamos, sino que además exigimos que, que, que sea de manera escrita y que se haga presente el presidente de la empresa. Bueno, no, no logramos que venga el presidente de la empresa porque se haga el aunque nos dijeron que por ahí esta semana podía venir. Tenemos, tengo acá en mi mano un, un documento donde habla de la puesta en de funcionamiento del tanque elevado y las, un plan de relevamiento de todas de, de la totalidad de las cámaras de inspección del barrio Soferino. Eso significa darle solución a un problema que lleva más de 20 años en nuestro barrio y que fue logrado gracias a, a la Unión de los Vecinos. Esto no es un logro de la Junta Vecinal, esto es el logro de las voces del barrio Soferino. Uh -huh. eh, lo central ahí es el tanque de agua, por lo, por lo menos por ahí se empezaría... Sí, en teoría, entre hoy y mañana ya arrancan con el tanque elevado. El tanque elevado, el, el principal problema que nos representa a nosotros es que a, a, al no funcionar el sistema de red de agua potable en el barrio por gravedad como debía funcionar, y si sí, conectado las 24 horas por bombeo, eso implica una alta presión en las horas en donde no hay consumo domiciliario. Mm. Eso hace que la, los caños no, no resistan tanta presión. Estamos hablando de caños de más de 30 años, el polietileno, liviano... Eh, así que imaginate que eh, nos explotan los caños dos o tres por día claro. Y eso es responsabilidad del vecino Porque si bien se da en el interior de los módulos eh, Es por un problema externo que la empresa debería solucionar Y bueno, por suerte eh, esperemos que entre hoy y mañana Ya empiecen a darle la solución a este problema uh -huh. Y respecto de la revisión que se va a hacer de las, de las cañerías ¿Esto también comenzaría en los próximos días? ¿Y qué implicaría claro, para el vecino...? Esto, Eso, eso va a llevar un poco más, eso va a llevar no, creo que no menos de dos semanas, eh, porque lo va a hacer en conjunto Aguas Remedrinas con la intervención del Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Eh, es una revisión completa del Estado de cada una de, de las cámaras de inspección, en lo cual eh, bueno, faltan muchas capas, hay algunas que están socavadas, hundidas, partidas, y o se va a revisar cada uno de esos para, para poder eh, hacer que el sistema funcione Eh, ...normalmente... ...mientras tanto, les decimos a los vecinos... Y, ...y ya lo saben aquellos que participaron de la asamblea... ...que tenemos para las urgencias... ...una cuadrilla que comienza a trabajar hoy en el barrio... Ajá. ...con chicos de nuestro barrio... ...con un aporte a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia... ...estamos pudiendo... a eh, ...comenzar con los trabajos para atender las urgencias... ...con la colaboración, por supuesto, de aguas remedinas... ...con los insumos, con los materiales... ...con los elementos de seguridad... Así que hoy eh, justo estamos acá en una sala contigo a, a, a mis vecinas porque estamos por salir a recorrer el barrio, a atender las urgencias eh, como para que en este periodo de dos o tres semanas que va a llevar el, el permiso de la reparación de la cámaras de infección no sea por lo menos llevadero y el vecino no, no tenga que seguir inundándose. ¿Es una cuadrilla de agua Río Negrinas o es una cuadrilla no, de vecinos? Es, es una cuadrilla propia de la Junta Vecinal. Ah, mirá con colaboradores que que, hemos, que tenemos, desde que asumimos, con una colaboración también del Ministerio de Desarrollo Social para postear algunos elementos, con la colaboración de aguas de verinas en los insumos, lo solicitamos también al gremio AFIPSA con el cual hemos hablado y también nos han muy amablemente hecho los contactos con la empresa para que podamos tener todos los elementos de seguridad y los elementos las herramientas necesarias para poder encargar este proyecto que tiene que ver con cuidar el barrio, con cuidar el lugar donde nacimos, donde nos cuidamos y donde intentamos que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida. Uh -huh. Así que está bueno contarle a los vecinos que van a andar eh, eh, recorriendo los barrios y viendo cualquier inconveniente que tenga que ver con cloacas o, o con aguas, ¿no es cierto? Sí, va, vamos a salir a, a hacer un pequeño reglamento, sabemos cuáles son las urgencias, vamos a trabajar exclusivamente en las urgencias, les pedimos paciencia porque urgencias tenemos muchas, uh -huh. pero bueno, con el correr de los días y las semanas vamos a ir trabajando en, en, en, en cada lugar del barrio para que podamos vivir mejor. Bueno, Cristian, muchas gracias por esta comunicación y vamos a mantener el contacto seguramente para ver eh, cómo avanza eh, estos primeros pasos que se están dando para buscar una solución a un problema histórico, ¿no?, de ahí del barrio 1016. Muchas gracias, gracias. y que tengas buen día. M muchas gracias, buenos días para ustedes también. Hasta luego.